Actividad, los juegos de antes. Hola, bienvenidos al programa Semillero Creativo Ixtapaluca. Mi nombre es Gloria Nicole Peralta Rodríguez. Comencemos. El día de hoy les hablaré de los juegos de la niñez de mi mami. Aquí les dejo la entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Rodríguez Galindo. ¿Cuál es tu edad? Tengo 48 años, nací en 1971. ¿Qué juegos jugabas antes? Me gustaba mucho jugar a las coleadas, a Doña Blanca, a, a l avioncito, a las ollitas. ¿Con qué jugabas antes? Pues prácticamente esos juegos se jugaban solamente con el, partes del cuerpo o con los amigos. ¿Juegas con tus hijos? En esta actualidad, sí. ¿Qué juegos juegas con ellos?、Eh, actualmente juego con mis hijos a la lotería, juegos de mesa. Y con mi hija Nicole, que es una niña pequeña de nueve años, juego. A la escuelita, al restaurante, al salón de belleza, a la masajería. Gracias por, por tener la libertad de tomarte un tiempo para conceder esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Esto fue todo para el día de hoy. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 11 a, de la mañana a 3 de la tarde. Sábados y domingos, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Esto fue todo. Recuerden que tienen que seguir practicando el lavado frecuente de manos. Hasta la próxima. Bye.